Sí, en realidad eh, la verdad es que la señora Andrea Caro se acercó al municipio para hacernos una, un ofrecimiento sobre una jornada de sobre seguridad vial que nos pareció más que interesante porque eh, la, digamos, ella la promociona como productora de un broker de seguros y la compañía eh, San Cristóbal Seguros que tienen personas, bueno, la persona que va a venir eh, tiene un currículum que lo habilita, digamos, como para considerarlo un especialista en el tema, uh -huh. y la verdad es que cuando eh, me propuso realizar esta charla el 25 de mayo, eh, acepté gustosa compartir con ella la, la organización, este, no solamente a apoyarla, sino también compartirlo porque este, entiendo que es de una gran calidad lo que nos ofrecen, Y desde ese lugar es que organizamos, convocamos a las inspectoras de educación de la rama privada y pública, que también este, con muy buena predisposición, este, eh, digamos, eh, trasladaron la, la inquietud a sus este, directoras, uh -huh. de manera que esta jornada del viernes, que se hace en un día muy especial, por uh -huh. cuanto está, es el día eh, de la seguridad vial. Entonces, entendemos que <coughs> Es un punto de partida, como para, o lo, lo pensamos como un hito, como para reflexionar sobre un tema que hoy no es un, eh, una letra muerta, sino que todo lo que es ley de tránsito, eh, ordenanzas, eh, costumbres, hábitos en la vía pública, dejen de ser una letra muerta uh -huh. y terminen incorpor incorporándose en los hábitos de la comunidad, ¿eh? para un mejor uso de la vía pública desde la seguridad, desde la educación y pensando en la prevención. Eh, de, por ese motivo es que quedó fijada una charla informativa para el viernes a las nueve y media de la mañana en el Salón Blanco, donde van a concurrir eh, estudiantes de los dos últimos ciclos de cursos del secundario y es abierta a la comunidad, con lo que quedan todos. Este, invitados, y la verdad es que nos gustaría que vengan para poder aprovechar eh, la capacidad, eh, los conocimientos que tiene y la experiencia que tiene esta persona que va a venir a dar la charla. Eh, después, a las dos de la tarde, va a haber una charla adecuada a los niveles eh, preescolar y primario en la escuela normal, para que este, los chicos con material acorde ¿no? eh, puedan también empezar a interiorizarse en esta problemática. No sé, Andrea, si... Preguntarte, puntualmente, eh, eh, digamos, ¿la, la empresa de San Cristóbal es algo cotidiano esto que hace de poder brindarle a los municipios o a entidades este tipo de charlas? No, mira, acá no es San Cristóbal, es una inquietud personal Pero, bueno, por la cantidad de siniestros, porque realmente es muy alarmante, se están matando, vemos normalmente que chicos eh, que circulan, que no tienen idea, no tienen conciencia de lo que es eh, un auto o una moto, eh, que tome conciencia de los chiquitos hasta los grandes y los padres, eh, eh, es en general. Esto es una inquietud mía, hace dos años que lo vengo charlando con Victoria, después con Julieta, que es re amable porque se ha prestado para todo lo que, lo que pedí, pero es tomar conciencia los padres y los chicos, eh, más los chicos, que son los que les parece que es re piola salir, correr o subirse a una moto y no se dan cuenta que no se quieren porque es la vida de ellos la que está en juego, es una cuestión de, de conciencia. San Cristóbal es la empresa que yo eh, vendo, digamos, pero en sí es el broker el que me facilita y la municipalidad con Julieta y todo, cultura. Eh, preguntarte, ¿esto también viene a, a, a ustedes a darle una respuesta? A últimas ya vienen trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Sí, nosotros tenemos un proyecto que tiene que ver con la seguridad vial y donde apuntalamos eh, lo que es educación. Digamos, nos parece que es eh, fundamental esto que decía Andrea. Hay que tomar conciencia de que el conductor usa una cosa riesgosa en sí misma. Entonces hay que estar preparado, hay que saber cómo manejarla. Bueno, creemos que la educación es fundamental. La educación, la formación, la información y esto eh por eso digo que recibí con beneplácito la inquietud de de Andrea y nos sumamos al proyecto y eh para para este hacerlo realidad porque um, esto es el digamos el día de la seguridad vial es como el día de eh, algo que se conmemora eh, pero que nos sirva como un día más en la agenda de, de, del calendario oficial como para sentarnos a reflexionar. Que el tema de la seguridad vial no sea una charla de café, sino que tiene un lugar, tiene un día, tiene un momento para la reflexión. Entonces, eh, por eso aprovechamos, y la verdad es que Andrea trabajó muchísimo para conseguir que se pudiera hacer este 10 de junio, porque nos pareció importante como, como símbolo a la fecha, ¿eh? Como que sea un día de 10 de junio, que qué nos suena...? Al día de la seguridad vial. Entonces, vamos a reflexionar todo, por eso es, hay una invitación especial a la comunidad para que se acerquen, ¿eh? para poder aprovechar eh, la capacidad y el, el conocimiento de esta persona. Y por supuesto que eh, este es el mes también de la seguridad vial y nosotros ya en breve estamos programando las, este, las charlas de educación vial en los distintos colegios.